The documentary scene, upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of bay. Tragedy, grand almost sick we soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the flooded gallery. 1998 show The tods song, No one ever sings The country you line, The comedy divine like a puppet, The bulging eyes of puppets Screaming on Aquí, aquí, este hierro que había que bajar, el otro no había que lo baixar, no había necesidad. Bueno, pues que estaba yo diciendo, que muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que te ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca, la Radio Libre do Bio. Eh, se llega esta ahora mismo, sintiendo esta, esta emisora, 107.3, tv.radiocuca.org, entonces estás sintiendo anedonia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué mentira más gorda, Dizzy, cuando ¿eh? vos desea todos buenas noches! ¡No, no, no! Hoy no llegué, ¿eh? Hoy no llegué día para deseamos buenas noches. ¿Y sabéis por qué? Porque ya llegó ese mítico día, ¿eh? Últimamente, todos los años, eh, un poco antes, un de después, eh, acaba llegando en el que Anedonia deja de ser el programa de los jueves por la noche en Radio Cucaracha, para ser del programa de la tarde-noche en Radio Cucaracha. Y ye, eh, ye ye que, ye que todavía, todavía, eh, ya de día Hoy entré en la emisora y por primera vez ya de día abierto Otras veces llegué y todavía, bueno, pues lleno un poquitín de día Pero como estaba nublado de día, podríamos decir eso, de que estaba anocheciendo Hoy no y el caso, hoy está despellado, eh, Y vamos, eh, un sol tremendo y bueno, pues a las nueve de la noche Inda el luz Y dice, dice también en antes, no sé si estaba de alguien sintiendo la radio en ese momento, sintiendo la cuca, pero cuando llegaron es nueve 9 y eso de... Esto está fallando aquí, el programa de grabación, un abre, un tira, entonces eh, vosotros tranquilos que el programa... Voy a hacerlo igual. Lo que pasa que no sé si va a quedar podcast esos o si va a ser puto directo eh, y nada más. Bueno, pues... Ahora mismo llevo tu directo. ¿Eh? ¿Pa cuándo acabe? Ya vos diré si hay poscas o, o no, si va a haber poscas o, o no lo va a haber. Fíjate sí, sí, el el apaño, vamos, el apaño básico, ¿eh? El primero que hay que hacer en estos casos que fue sencillamente apagar el ordenador. Y arrancarlo otra vez. Y bueno, pues ahora parece que furrula. En cualquier caso, bueno, pues eh, que sepáis que estoy en Anadonia. Estoy en Edonia y últimamente está convirtiéndose en casi una, una sucesión, un, una norma ya para pa entamar el programa. Esto de quechar un poqueñín, dejar eh, salir un poco la la mala baba, la mala baba eh, que me provoquen toda esa gente que se siente, eh, se siente con la capacidad de... dominar, de controlar, de manejarles, les vides, de, de los demás, eh, toda esa gente que cada vez tiene menos menos vergüenza. Antes todavía tenían vergüenza y en otros sitios del mundo tienen vergüenza. En otros sitios, en algunos sitios del mundo tienen todavía menos vergüenza que eh, que los de aquí. Pero bueno, eh, la mayoría. Eh, como ellos gustan decir ellos mismos, en eh, los países de nuestro entorno, eh, bueno, pues en los países de nuestro entorno, de la nuestra redolada, eh, tienen un poquitín más de, más de vergüenza que, que aquí. Los países de la nuestra redolada eh, seguramente son un político un gestor de lo público, como ellos gustan eh, denominarse a, a ellos. Autodenominarse, eh, pues se autodenominen gestores de lo de lo público yo diría no sé eh, vampiros de lo público eh, parásitos de lo de lo público eso es la manera en la que bueno pues la que yo los definiría mejor porque básicamente bien ser eso lo que hacen que ocurre que la mayoría de la de la gente está la la tan está nayenado estamos tan nayenados porque para qué voy a para qué voy a decir yo que yo no estoy por qué porque vengo aquí suelto cuatro cuatro baballajes una vez a la semana eso ye no está nayenado y no dejar que falgan con la mi vida lo que ellos quieran que que por estos cuatro babayaes que yo vengo a soltar aquí todos los jueves por la noche y todos los que que por eso por eso la la mi vida va a cambiar eso hay que cambie la la vida de alguien para mejor perdóneme que no sencillamente vengo aquí es bobayo es bobayo un poquillín y y con eso tengo bando Mira y el, el es esbozalle que traigo esta semana el cabreo que traigo un cabreo que no lle como otras semanas no lle tan vívido y es más un no sé un decir madre de dios pero por qué por qué estamos aguantando todo esto ¿eh? eh por qué no hay barricadas por qué no hay, hay fuego por qué, qué no hay muertos de verdad os lo digo no lle que lo desee que haya muertos ¿eh? No es verdad que el juego igual sí, pero muertos no, no, bueno, depende de quién es. Bueno, vale, venga, está bien. Oye, mandan a veces que yo que, que soy tan pacífico, siempre yo me aquí, donde me sentís yo soy pacífico, soy bastante pacífico, pero pero esta gente son capaces de llevarme al a tal estado de, de ira ¿eh? Eh, que deseo yo pues, la muerte y a veces incluso... yo os deseo la muerte lenta y dolorosa, ¿eh? Dolorosa que, que a lo mejor no llega no había cosa que ellos provocara más dolor que como dice un amigo mío, ponerlos a, a trabajar. ¿eh? Había que poner a trabajar a esas personas que, que sin ponerse colorados ni nada, eh, porque eh pues, puedes decir una burrada, pero joder, pues tiemblate la voz, pone, pone este ¿eh? no está encarnado no hay gente que no hay gente que sea capaz de de salir ahí al estrajo de contar así al público de dejar que lo graba la televisión los emisores de radio y de decir que que para probar una cosa no hay falta de ir a clase no me no y tampoco no hay falta de hacer exámenes y si y si te matricules y entames pues tres meses más tarde que los demás en sin falta de ir a clase ni una sola vez en sin falta de hacer ningún examen pues acá pues acá el guapamente seguro que ya sabéis de quién falo pero qué más da no voy a no voy ni tan siquiera mencionar a la persona qué más da todos los demás son absolutamente exactamente iguales Y un ejemplo, ya nada más un ejemplo que bueno pues que hoy me apeteció me apeteció poner todas las semanas hay ejemplos a y seguramente muchos más ¿eh? Eh, porque una cosa hay que ya anuncios de vergüenza y una cosa hay que ya salga a la luz en este caso pues fueron unos periodistas que, que lo sacaron pero qué más da podía ser un, un guapamente ¿eh? que lo dijera que lo dijera ella abiertamente y cualquier día ella no dirá sencillamente no no yo del todo llega al hacer esto y y sin falta de ir a clase ni ni de hacer exámenes yo tengo un máster tengo un pedazo máster que no dice que eso valga para nada en el mundo real da lo mismo y pura apariencia y pura apariencia hombre el mundo no deixa de ser un un teatro de les de las apariencias ¿Eh? La sociedad del espectáculo que decía que que decía el otro. Y entonces, bueno, pues parece que eso fue al padalgo. Yo la verdad que la mayoría de las personas que conocí que realmente sabían cosas y que me enseñaron cosas que valían padalgo, no tenía ningún máster de esos. Pero bueno, está Tienlu ¿eh? y no tuvo falta de, de ir a clase. ¿Para qué? No, no tuvo ninguna falta. No tuvo falta de ir a clase, no tuvo falta de hacer exámenes. Yo lo mejor, si perteneciera a la misma casta que ellos, yo, tú, ¿m? todos los que teáis, sí, entiendo. Si fuéramos como ellos, pues seguramente no teníamos, no teníamos falta tampoco. ¿eh? ¿No vos ¿Qué dice la ley? Que somos iguales. Nadie te... en qué sitio pues nadie lo sabe dime, dime para quién hicieron la cárcel porque el río Es frío y pides calor, te dan una mierda, no te vas a calentar. ¿Sabías palabras, verdad? Que nos decía el, el Flipas Este filósofo Caleyero ¿eh? Que por embargo Cae en más contradicciones Todavía que el nezónico miserable Y allí dijeron. Este anarquista que, bueno, pues que ¿m? promulgando eh, una filosofía, vamos a llamarla sina unas ideas, unos pensamientos totalmente contrarios a la democracia, entonces, sectores, pues pedía el voto para R. Batasuna. Bueno, ahí es. Naitelje inocente, decíamoslo el otro día, ¿verdad? Oye, mira, y este programa, eh, que no es la vez, no es musical, pues, ¿qué queréis que vos diga? Esta noche tengo yo ganas de, de poner unos, de algunos cantarinos. Eh, ahora mismo, eh, eh, hay un momento, tuve eh, un dilema, ¿no? Porque yo estoy, este tema del que estaba hablando, del que últimamente eh, falo en el arranque, todos los semanas, que de, bueno, pues... de las miserias de esta pandilla de, de asquerosos, no sé cómo llamarlos, para pa no ofender a nadie. Podía llamarlos hijos de puta, pero yo qué sé, no tengo ni idea que se dedicaban lesos esos más, ni me parece un oficio eh, más rastrero que cualquier otro el, el dedicarse a la, a la prostitución. También podía llamarlos eh, hijoputas, porque yo cuido que ya... El término hijo puta ya pasó de ser eh, tres palabras, ¿eh? y de referirse por supuesto a, a, a la madre de Naide, eh, pasó a ser un término solo, hijoputa, ¿eh? y yo cuido que toda esa peña entendemos perfectamente lo que, lo que son cuando digo que, que son todos unos hijoputas, ¿verdad? Sí, seguramente hay los fuera que también, seguro que sí, pero bueno, estos eh, se le ocurren bastante. Y bueno, eh, pensé yo cuando mmm, empecé a ver que esto iba a convertirse en, en, en un habitual ¿m? el fecho de, de entamar el programa de esta manera, pues pensé yo oye, pues igual no me queda otro que hacerme con unos cuantos cantarinos para pa ilustrar este tema. Y de hecho hoy traía un que yo lo que pasa que después, eh, bueno pues ya que estaba relatando eso de que mientras a ah, algunos ¿eh? Eh, mientras de algunos pasamos las putas porque a de algunos fainos oficiéronos yo por suerte ya no pero oficiéronos ir a clase estudiar hacer exámenes y si queríamos sacar títulos pues eh, había que hacer esos exámenes y había que de ir a esas clases y había que sufrir sufrir mucho sufrir como como perros como gochos ¿eh? Eh, no sé, había uno que decía lo de disfrutar como gochos, sufrir como perros, y no sé, dame igual. Exactamente, había perros disfrutar y sufrir, y había gochos disfrutar y sufrir. Sella como sella, pues bueno, entróme la necesidad de poner si cantar de la Apoya récords ¿eh? que, si, que que dice que dice allí que somos todos iguales, pero que nadie en un sabe dónde. Bueno, pues eh, ahora lo que quedé fue con las ganas de, de poner al otro que traía preparado. Así en la que, oye, yo cuido que tus muertos también tienen derecho a, a sonar, ¿no? Sí, todos tus muertos, todos. Bueno, no hay, hay destinaciones y es soltar eh, un poquito de, de adrenalina, ¿verdad? ¿Mm? Sí, sí, yo pienso, pienso que sí, porque de verdad que os digo que, bueno, pues... hay muchas veces que, que tiene uno tanta mala baba dentro eh, que a lo mejor precisamente la música ¿eh? y un instrumento que, que ayuda para descargar. Muchas veces pienso... Yo soy una persona rara y, bueno, pues muchas veces eh, estoy empeñado en buscar patrones, buscar criterios, buscar causas Mira, y una de las cosas que alguna vez me, me interesó y reflexioné mucho sobre ella, ya sabéis que yo como aprendiz de mucho y especialista en nada, pues bueno hay muchos temas que de vez en cuando me, me obsesionan un poquillo y me meto con ellos lo que pasa es que no llego a profundizar en ninguno porque bueno pues al poco tiempo de estar ¿eh? de, tar, de tar con ellos pues paso por otra cosa porque como decían aquellos el renacimiento todo lo humano na, nada de lo humano eh, es lleno. ¿eh? bueno pues de alguna vez pensé quise pensar en en qué es exactamente lo que ¿Eh? si hay algún rasgo cualitativo que se parte cualitativamente a, a los seres humanos de, del resto de los animales que puebla este planeta no cuesta trabajo, al contrario tengo que reconocer ¿eh? que yo el, el que escogí ¿eh? la conclusión a la que llegué fue que lo que nos se cualitativamente y el simbolismo, el el acceso, no necesariamente el acceso al, al símbolo, sino en el hecho de, de llevarlo al, al extremo, de a la sublimación. Otro día contaré, contaré más de ello. Pero bueno, uno de los argumentos que... Bueno, los argumentos, una, una de las cosas que vi, uno de los ejemplos que pude percibir fue la música. El ser humano... Y el único animal que se sepa que... que fae música, que siente música y a lo mejor que necesita música en los, en, hasta el extremo, todos necesitamos la música de alguna vez. La música tiene una, una capacidad tremenda, una capacidad tremenda. Y es muy interesante el hecho de que a lo mejor sentidos que no son necesariamente primarios, como puede ser la vista, Eh, sentidos como el olfato, eh, el olfato especialmente, y es muy capaz de un sentido que está ahí que, que de algunos casi prácticamente ni lo tenemos, pero que es capaz de, de licitar alcordances, es ¿eh? capaz de de repente, pum, llega, hostia, y recuerdes no de, de una de una cosa de de una manera muy vida, vívida de una situación en la que sentiste un olor similar. Con la música pasa una cosa parecida, ¿de acuerdo? No lleve a lo mejor un sentido secundario, porque lo llevo, bueno, pues no deja de ser un, uno de los sentidos eh, fundamentales, pero sí que, bueno, pues eh, el mero fecho de sentir alguna cosa no te lleva a elicitar de la manera que, que te lleva a sentir un cantar, ¿sí? que es capaz de recordar perfectamente cuando lo sentiste por... Bueno, una de las veces, no la primera vez, una de las veces que te quedó grabado por algún motivo. Yo, esta noche, me ponemos un cantar que me pasa eso. No hay un cantar que me guste especialmente, ni me disguste, ni un cantar guapo. No sé qué es lo que dice, eh, posiblemente ni siquiera te ha... De acuerdo con las cosas que dices, pero bueno, te canta un en germánico y ya sabéis que, que a mí daime romance. Yo, los germánicos, no lo sé. Pero sí sé que cada vez que lo siento, eh, me perfectamente de qué edad podía yo tener: Ocho años, ¿Mm? seis, mm, Pues acuérdome perfectamente de una piscina. Eh, de un espacio aparte en la piscina en, en el que había un, un, un puesto de shelaos de, eh, de estar allí comiendo del, del calor del sentirte con un peso tremendo ¿eh? por aquel calor que hacía del aire brumoso estaba en la ladera del naranco y, y las montañas de enfrente casi casi no se veía acuérdome de aquello ¿Mm? acuérdome del tacto de las gafes de sol ¿por qué? pues porque suena este cantar, no sé pero acuérdome siempre está en silencio pero ahora yo lo puse a sonar Casi, casi apostaría yo a que todas las cosas que se dicen en, en este cantar eh, no están muy de acuerdo conmigo. Más que nada porque nunca me, me dio por, por mirar a ver ¿eh? Eh, que yo lo que lo que se decía. ¿eh? Nadie me quitaba como fejo tantas otras veces de, de, oye, pues de mirar la, la letra. ¿eh? Eh, de, de tornarla. ahora que tenemos que tenemos internet, eh, no tenemos mayor problema para pa hacer estas estas cosas, ¿no? Pero bueno, viendo lo que lo que estaba viendo ahora mismo en el vídeo, ya muy muy posible que no me gustara nada lo que decía ahí. Bueno, pues la única manera de, de quitar el mal cuerpo, ¿eh? por poner de algo con lo que estoy tan en desacuerdo va a ser poner de algo que lo compense. <música> Dame, más que con qué estaba hoy, a qué estaba hoy. Nada, más tú esta noche a a musicar, nada más, estoy estoy musicando, no tenía tema, entonces, bueno, pues pues me pues me a poner música, ¿eh? Sí, ¿por no? Eh, yo una yo una cosa guapa que a la que se puede dedicar la radio y eso que yo reniego de de la radio musical, ya no sé. Bueno, de todas maneras, estaba hablando también de esa capacidad que tiene la, la música para pa licitar acordances, ¿eh? para pa traer eh, situaciones. Mira, yo, eh, por algún motivo, cada vez que, que siento este, este cantar que voy ponemos a continuación, eh, al cuarto mes de, de, de una muria, xunta, xunta una acera, una modia ha juntado nacer a donde hay, qué sé yo, pues 25 añinos o por ahí, una una pandilla de gente que diba clase a un determinado instituto, eh apoyaba así, sentábase para para comer un bocadillín en el en el descanso, en el descanso de de todo aquello. Y entonces bueno, pues un cuadro una vez que que yo mencioné a una una de las personas que estaban allí sentadas fallo de, de un grupo eh, y dije, este grupo esta banda allí del tu país lo que pasa que bueno son ya, no creo que no creo que los que los conozcas porque a ver en fin no son no son una banda popular pienso yo no hay un estilo de música que eh, que que aquella persona pues bueno bastante no sé normal eh, Eh, bastante del montón, podríamos decir, a priori, pues bueno, pensaba yo que, que no sentiría aquello, pero en cuanto yo lo mencioné, resultó que, bueno, pues que se allumó la cara, porque ella también pensaba que no los conocería nadie, estrellado de la mar. se acabarán los ranchos? ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor, o todo lo contrario. Radio Cuca, sigue sintiendo la Radio Libre Duvieux, sigue sintiendo el 107.3 la frecuencia modulada o el www.radiocuca.org. Y aunque no lo parezca, porque este programa para calle de música, estoy anedonia, yo soy el anedónico miserable. Poniendo música, un cantar que me, me licita a otro y uno lleva al otro y lleva al de más allá. Eh, desorden público, joder, cómo me gustan a mí de, <ríe> los desorden público. Eh, Gústeme tanto que, bueno, mismamente en este programa en, eh, en, en Anadonia pudiste sentir una entrevista con, con radio con nuestro cantante. Y es verdad que después... Eh, bueno, pues llegó una decepción muy grande... Cuando en su página web... Eh, después de la so Xira Española... Pues... Dedicarse a poner ahí... Todos los medios que ellos entrevistan... Y ellos tienen bombo Y no mencionan a, a la cuca... Bueno, supongo que... éramos demasiado pequeños para... <ríe> para que un grupo tan grandioso... Como para cruzar el Atlántico... Fuere a mencionarnos a nosotros... Pero bueno... Mira, sin embargo sí que vale bueno cosa vale me para padre a velos ¿eh? a un concierto que dieron para allá de toda la vega eh, vale me para pasarlo muy bien allí vale me para ¿eh? para echar unos bailes tremendos y vale me para pa conocer a, a estos otros que igual igual vos presten vos presten también no sé sea, a ver y sí, suena, esto parece pues, que he estado un poco bien. en un El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche... Promete el mundo cambiar La gente no tiene tiempo No tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo No tiene tiempo para pensar Dale que dale Bla bla bla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 Condición. Nosotros somos ahí mientras ellos cuantos son Es importante mantener esta unión Más cosas se logran dentro de una canción Por medio del baile, por medio del amor Por suerte es la música el canal de expresión No usamos armas, solo usamos el corazón Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón No hay más, toda la paciencia que tenía no hay más, porque ya no creo en tu mentira no hay más, el tren se cambió de esta vía no hay más y, más y más y más y más y más y más Dale que dale, bla bla bla, Respira. Estoy vez de que esta música de fondo que está de puta madre, que llevo 10 años con ella, está de puta madre para hacer el programa de siempre, pero igual no está tan de puta madre para hacer un programa musical y menos, y resulta que estoy marchando por estos ritmos así tan animados, tan, eh, no sé... No, no pega no pega ningún cola pero bueno oye ¿no? nosotros vamos a seguir igual que ya sabéis que no tengo yo mucho procuro por hacerles cosas bien y ya que estoy hoy con esto de, de, de que un cantar me, me llama a otro me licita a otro estoy tirando de estoy tirando de, de, de, de internet ¿eh? para buscar la música o sea, que así nada de alguna vez podéis podéis sentir de alguna pifia porque bueno lo que tiene ¿eh? lo que tiene buscar la música a través de, de del internet y que lo mismo te sale publicidad que te sale cualquier bueno, no sé oye Ahora, ya que estaba diciendo vos lo de ir a ver a una banda que idolatres ¿eh? en directo y en ese concierto múltiple, pues conocer a otra a la que pases a idolatrar casi más que, que a la original, no en el caso, ¿eh? no en el caso, Chesudaka, ¿eh? que eran estos que son sonado en los últimos, eh, tan prestosos y si sí, pásalo, pásalo muy bien viéndolos, pero bueno, no que tampoco los pasara a, a idolatrar. Pero bueno, lo que sí pasa además tiene mucha relación con esta radio, Pues ya que hubo un tiempo, unos años, <coughs> en que los capítulos prohibidos, ese, ese programa que está a punto a punto de llegar a los vendañinos eh, este mes de Junetu, <coughs> de <coughs> ay Dios, cuando me pondrán el botón de... de la tos en la, en la mesa. Bueno, pues que decía que si programa que está a punto de llegar a los 20 añinos, que passionetus y nada no lo remedia primero, eh, cumplirá esos 20. después seguirá o no seguirá? Eso eso ya lo veremos. Eh, pues hubo un tiempo en el que en esos capítulos previos de conentallado, ya en unos, unos años aquellos que... ...que bailaban en entre los dos los dos milenios... ...en el que estábamos y en el anterior... ...pues hubo un tiempo en el que... ...bueno pues prácticamente... ...de lo único que sonaba... ¿m? ...como aquí cuando me da a mí la venada de pasar... temporadas enteras poniendo nada más a los ilegales... ...bueno pues porque me gustan mucho los ilegales... ...joder... ...y no hay nadie que ellos lleguen ni a los suelos zapatos... ...bueno pues en aquel tiempo... Eh, ...estábamos todo el día poniendo hechos total de coro... ¿m? ese hechos cantar de coro para que sepa ya que se este cantar que se este otro y cuando nos enteramos de que tocaba en me cago en la mar una ilusión dos grandes ganes que llegar a la noche del concierto Lo que pasa es que bueno, sucedió a esto que pasa tantas veces cuando eh, por fin conoces a los dos ídolos, que, que esa figura que tú idealizaras pues, no era tan ideal. Y entonces nos pasamos de, de, de idolatrar a los hechos con el decoro a, a cajar bastante para ellos. ¿viste? Y, pero por embargo, en aquel concierto conocimos a, a otra banda que te, en ese momento fue la que sonó los capítulos prohibidos de Corentellado hasta la saciedad. ¿Eh? No sé, yo una pesada de banda, a ver qué os parece a vosotros. Tous les enfants de masi, té, mame d'ailleurs, et tout ce que la cola... Faut pas, pas être possible, pas être possible ouais, ouais. par les escaliers Alors là vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez, dégagez pas là-bas Non moi j'en ai rien à foutre, allez hop Tous les enfants de mon. y con esta música tan poco adecuada para el tipo de programa el que estoy haciendo esta noche pero que me da exactamente igual eh, sigo seguimos a galantre decía Macetu en el chat a través del chat de la Radio Cuca que podéis encontrar en el www.radiocuca.org si estáis metidos ahí, joder, podéis meteros al chat, ¿eh? Suponiendo que haya de alguien más que Macetu sintiendo ahora mismo Radio Cuca y que te ha en disposición de tener un, una cosa un, con internet delante, yo que sé, pues, pues, pues un, un ordenador, una tableta... Un, un, un teléfono pequeño pero que se ya listo yo tengo un teléfono pequeño pero no ya el listo bueno si sí es listo pero no tiene internet porque no me gustan a mí esas cosas pero bueno si queréis podéis me, si queréis si tenéis la posibilidad podéis meteros ahí, en el chat y bueno, pues podéis hacerme ahí apreciaciones, Como me hacías Macetu que decía que dechemos en cuando un poco cantarinos muy prestosos, pero claro, como como no digo de de son, ve, verdad verdad. Macetu, mira, eso bien también de los capítulos de cuarentillado. allí nos dedicamos a a hay muchos años, A muchos años ponemos ponemos música, leemos cosas. Y como nunca, nunca decíamos de quién era lo que leímos, leímos cosas que, que escribíamos nosotros mismos y, y cosas que eran bueno pues cumbres de la literatura universal de todos los tiempos, pues bueno, nunca daba <risa> nunca daba claro cuál era lo lo, lo mítico y que era lo nuestro. Y criticábamos, criticábamos bastante porque eh, algunos pensaban que lo hacíamos. Bueno, pues no sé como para pa querer decir ah qué país guay es que sois tan buenos como yo sé como Khalil Gibran o bueno, qué sé yo igual sí bueno pero vale comprometo me comprometo a comprometo me a decir por lo menos esta noche voy a decir quién son todos los todos los cantarinos que pongo. Yo que sé, pues. Eh, también con ese de la polla, to, com, que no sé ni cómo se dice tú, igual para todos, todos iguales, qué sé yo, pero bueno, que si me hace tu seguro que lo conozco y ese de, de políticos, de todos estos muertos, y, y después, <ríe> si veis, cae un poquillín lo que puse, pero, qué sé yo, eh, ah, bueno, pues el del Junín de Now de, sí, sí, ya me acuerdo, pues en el del Junín de Now de Status quo, y, bueno, pues la verdad que nunca pensaba aquello lo que decía, pero viendo el vídeo seguro que decía cosas que no me gustaban demasiado, así que, para compensar, tuve que poner el de antimilitar, de, de R.I.P., Y, y después de poner al antimilitar, pues puse sí que fue fue fue el políticos paralíticos ya de, de los desorden público. Igual sí, no sé. Eh, y claro, decía sí, recordóme a, a cuando fui a Velos, a Alantrones, a, a Torrala Vega, y tocaban también en aquel festival, en el Festival Magosta, tocaven también los... Los che sudaka, los che sudaca que prestaron la de Dios. Bailé, bailé no sé cuánto con ellos. Y bueno, pues pensando en eso, eh, vas a ver una banda que tanto te presta y, y sírvete, ¿eh? sírvete ese sí, concierto para conocer a otros, ¿eh? para conocer a, a otros que también, que también te presten la de Dios, pues al corceme de cuando idolatraemos a, a, los, a los hechos contra el decoro. Y fuimos a velos y, y conocimos a acepta más o menos así viene a ser el, el, el percorrido musical de lo que de lo que llevamos de noche ¿eh? de lo que llevamos de noche porque eh, nada más va una hora de programa y yo la verdad que, que queréis que vos pues, de apetece me poner poner más cantaríos. Y ya que estamos con acordándonos de noches en Es que lo pasé muy bien y, y bailé bailar hasta buah, bailé hasta reventar. Eh, bueno pues mira, voy a poner un tema del grupo que me hizo bailar hasta reventar, hasta sudar, perder kilos seguramente. Eh, en el hay cinco añinos por estas fechas, más o menos, en el 30 aniversario de, de Radio Cuca. que el acto, bueno, fundamental, el, el acto glorioso, digamos, y, y bueno, pues del que yo, pues yo por lo menos voy a acordarme, no voy a acordarme toda la vida, eh, no sé cómo lo voy a pasar en el, el concierto del 35 aniversario, que, que ya este día, no os es 14 de 14 de abril, falta muy poco ya, falta muy poco, eh, una semana y pico, nada ¿no más, ¿Mm? Eh, en el científico barrio de Otero en un sitio que se llama lata de zinc ¿eh? en ese sitio pues bueno van a tocar que si los fly mosquito que si los Mota blues eh, que si los hp cómo se llaman estos chavalinos de, de la radio que también van a tocar los moonrunners ¿eh? todos esos todos esos puedo pasarlo muy bien seguro a ver estoy absolutamente seguro de que de que voy pasando muy bien sintiéndolos pero pero yo que queréis que os diga como lo pasé en el 30 aniversario de, de radio cuca en el concierto de de Potato, mucho tiene que ser ¿eh? para que para que sea tan tan prestoso ¿eh? como fue aquello para que para que para que valle tanto ¿eh? En Victoria hace un frío que pela, hay hasta quien dice que parece Siberia. Para calentarse algunos parados han prendido fuego a los Para calentar a quien va a quemar el ayuntamiento y la Sí, sí, seguimos, seguimos, seguir suponiendo que sigáis, porque yo qué sé, si alguna persona puso esta noche la radio cucaracha, eh, la radio Libre du Vieux, el 107.3 de la frecuencia modulada se conectó a través del www.radiocuca.org, pues supongo que bueno estará frustrada, ¿eh? Estará frustrada porque se estaba esperando sentir los espotriques habituales de Anedoni y les tremendes pues pues esta noche que está haciendo un programa musical, pues supongo que no le gustará. Pero igual hay alguno incluso que dice, me cago en la madre, ya podía, el Anedoni como miserable, en vez de decir tantos babayaes, ¿eh? en vez de decir tanta chorraes que no calla, bien podía dedicarse a poner música. O velle que a ver hay que reconocer que esta gente que te poniendo facil en una música un cojonuda. Vale, ya que hoy todo a base de de ¿Eh? Y que estoy hablando de conciertos, mando huevos. Ya hice un programa de, de conciertos en, en Ardonia. Lo que pasa es que, bueno, hice un programa de esos que falaba de tema musical, pero en, sin poner eh, música. Oye, casi al contrario, estoy poniendo música en, sin hablar mucho de temas musicales. Bueno, sí, Val, estoy hablando mucho, y que no puedo evitarlo, joder, yo soy así, ¿no? Oye, tremendo, estoy poniendo más cantarinos esta noche que, que, que en todo lo que llevamos de año. Y del año pasado también. Igual en muchos años de anedonia no puse, eh, puse tantos cantares como estoy poniendo esta, esta noche. Mira, y ahora eh, voy a poner uno, ¿eh? que que también que también tienen que ver eh, también tiene que ver con bueno también los bien conciertos y que cuido que también sentí este cantar en concierto no puedo acordarme no puedo acordarme seguro eh, porque hostia vamos a ver eh, la mío memoria pues eh, aparte de que cada vez está ta, ta peor tampoco va a acordarse exactamente de ¿eh? de todos los cantares que vienen en concierto lo que sí si me acuerdo ya vos digo son, saltan otra vez a este tema de, de, de que la música allí es capaz de, de licitar acordes tremendes acudo me cada vez que, que siento este cantar o que siento otras canciones que me recuerdan a, a aquel concierto A un concierto que tienen los Manos Negras, los Manos Negras eh, Mano Negra en en Shishun, en el entorno de la, de la Semana Negra, cuando todavía la Semana Negra y era en los alrededores del Molinón y, y del Parque de Isabel la Católica, un emplazamiento bien más guapo que, que el que tiene ahora, eh, que, que, que el que tuvo después. Eh, no sé si era mejor o peor por los vecinos. Eh, seguro que cisnes, patos y demás animales que viven en el Parque de Isabel la Católica están encantados con que ya no se celebre allí. Pero yo qué queréis que os diga a mí. Para mí aquello ya era lo, lo prestoso. ir allí, ver aquellos conciertos. Aparte de, que, aparte de que, bueno, pues de aquella, yo todavía era todavía un estudiante, un estudiante de esos que tenía que ir a clase y que hacer exámenes, no como otros. ¿eh? Yo tenía que ir a clase y sí, hoy tenía que ir a hacer los exámenes y, y toda la pesca. Bueno, pues la cuestión es que en aquel momento en, los que, en el que yo a clase y hacía exámenes, bueno, pues llegaba un momento en el que ya todo aquello terminaba. ¿Eh? Eh, terminaban los exámenes terminaba el curso y más o menos en esa época ya era cuando se celebraba la, la semana negra y entonces bueno pues yo recuerdo aquella semana negra, recuerdo muchas semanas negras pero recuerdo aquella semana negra en la que fui a ver a, a esta gente cuando precisamente eh, este tema que voy a poner y era el que ya era el que estaba de primer single y el que estaba de moda de que el, de aquel disco Casaba Virón, si no me acuerdo mal, se, se llamaba. Fui a ver a Mano Negra, vi a Mano Chao ahí cantando, eh, pasé un color intermedio recuerdo el preste de, de la noche de, de Xunetu. Bueno, que sí, hombre, que sí, que los, los cantarenos quedan para eh, pa, pa recordar muchas cosas, de verdad, de verdad, pues lo digo. Facedme caso, joder, que no os engaño. este fondo tan apagado después de esta música tan animadina y es lo que tiene eh, hacer lo que fue lo que fue yo, eh, lo que fue el, el, el único Miserable y es lo que tiene hacer eh, programas en, sin preparar absolutamente nada lo que esto, al que faís los capítulos prohibidos de corintellado, no, no ni pasa, que él mira muy bien a ver los fondos, los cantares, los textos, que pegue todo. Ya no mira una mierda, ¿para qué? Bueno, sin dar más la barrera, que esta noche el, el programa y musical musical. ¿eh? de música, lo que, mira, para compensar lo que hice aquel día, que fácil, falé de conciertos, pero no puse cantares, ¿eh? Falé este concierto, estos que voy a poner ahora, vi los en concierto también, no sé si era la misma época, más o menos, de, de, cuando, los, de cuando los Mano Negra, ¿eh? Eh, pero bueno sin, pudo ser poco antes pudo ser poco después más o menos ¿eh? Eh, vale qué más da cuando yo era cuando ella era cuando era joven no como ahora que soy un puto viejo de mierda que eh, que ya no tiene ánimo para andar viendo de, de conciertos eh, ¿Cuándo fue la, la última vez que, bueno sí fui a ver a los a los intolerans fui a ver a los intolerans Precisamente al, al barrio gentrificado este que os digo en el que va a ser lo de lo de Radio Cuca, fui a verlos ahí. Vale, vale, fui a ver a a, a la formación actual de, de la franquicia MCD. También fui a ver a MCD un día en San Mateo Bueno, vale, ya ilegales, voy a verlos muchas veces, no sé qué habrá tres años la última vez que vi ilegales. Sí, mucho, bueno joder, mierda. Mira, no sigo porque para ponerme de, de mala leche, eso, eso es la hostia también. Oye, que, que fui, a, fui a Galicia, eh, al córreme perfectamente, una noche de, de doblete en un, un coche alquilado con, con un par de eh, con un par de, de rapados más. Y fuimos a Galicia sintiendo todo el camino a los Suburban Rebels. Ah, ¿qué pensabais? Que voy a poner a los urban rebels. No, no, no, no voy a poner a los urban rebels. Voy a poner a la banda que fuimos a ver que llenen, nada menos que que los escatalá, esos que hacen ska en catalá, ¿eh? Esa la lengua tan denostada actualmente al catalán, ¿eh? que, que los que falen catalá llenen nada más, falen nada más por molestar, no, no por otro, no por otro motivo. Pues esos, ¿eh? metémonos unos cuantos cientos de kilómetros para ir a verlos. eso que cantaban en catalá, ¿Eh? madre de dios, ser Mail. Bueno, cantaban en catalá y, y en el vídeo que tienen puesto aquí en el YouTube en ninguna lengua, joder. tú en el chat que porque digo yo eso de que el barrio de Oteru está centrificado está eh, centrificado A ver, y es medio broma, medio serio. Eh, no sé exactamente dónde está la anta tal allende entre que un sitio te ha gentrificau e que te ha, bueno, pues revivido, no sé como seguramente para los que, bueno, pues para los que practiquen esta gentrificación lo que está haciendo ye dar vida a zonas a zonas antes deprimies. Eh, bueno, pues cuando los hipsters abrieron la lata de zinc, eh, no sé si en hipsters los abrieron la lata de zinc, pero sí sé sí que está muy frecuentada por, por hipsters y que bueno pues por un por un es un servicio bueno pues bastante iba a decir ¿no? Un servicio normal, yo no necesito ningún lujo. Lo que es curioso y es después les pares que te cobren, Y ¿eh? Eh, los conciertos que organizan. Oye, yo allí fui a, a ver a los a los sitones y ven que me prestó. y no el único sitio donde de se pueden hacer conciertos, pero bueno, no ese de es un sitio Bueno, un poco chungo para hacer conciertos, un poco de miedo, estar y abajo, y bueno, la cuestión es que ahora, lo que antes era un bueno pues un barrio popular, pues ahora ya yeah, caro alquilar un local comercial en ese sitio. También es verdad que por otra parte, bueno, pues aquello estaba muerto y ahora está vivo, ¿eh? ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay ay, que, hablando de, de, de muertos, ¿eh? acordéme de, de una banda que, que no voy a poder ver nunca, precisamente porque están porque muertos. Y están muertos, y bueno, como bien dice el Presi, el, ¿eh? el, el mismo el Presi, pues a lo mejor daba eh, guapo. y de algún día, a lo mejor, llegamos a, llegamos a ello a, a ver a, a los escorbuto en versión psicofónica. Mientras no podamos sentir ese concierto de los escorbuto en, en versión psicofónica, Pues bueno, yo pienso que, que no estaría mal ver a los, sentir a los escorbutos por lo menos en, en, en este programa, ¿no? ¿Eh? Va. Siempre sí, sí, porque porque no vamos a, a sentir a los escorbutos. Además mira los escorbutos cantando cosas que, que hoy en día yo, a lo mejor los llevaban a la cárcel, o como mínimo yo os ponían una multa. ¿eh? Sí, estoy seguro, estoy seguro de que por lo menos mudaban a estos yonquis y desarrapados. Y que para arriba antipatriotes, joder, manda huevos. Banda más honrada que tiene pisado este planeta en millones de años, que yo mucho decir. Mira, porque eh, voy con teneme, si no dedicaba de aquí en adelante, pasaba, no sé, una hora más por lo menos poniendo cantarinos nada más de, de los escorbutos. que de verdad que, que guste me la de dios no vos podéis imaginar eh pero bueno como esta noche la cosa va de, de licitaciones ¿eh? pues voy a poner a un, un grupo que cuando punsi a los escorbuto al de ellos eh, básicamente porque pertenecían no sé si pertenecieron a aquellos del rock radical vasco Eh, no sé exactamente quiénes estaban y quiénes no estaban en aquel movimiento, pero de la misma manera que los escorbutos hieren una cosa totalmente diferente. Eh, hasta cierto punto los Tijuana en Blue también hieren algo un poco indiferente. Eh, igual no llegan un mensaje tan tan tan directo, tan politiquero, y sí que sí que cantaban de, de cosas importantes... pero siempre pasándolo bien, así pongan juerga, eh, no sé, no sabría de explicarlo con palabras, pero lo mejor y que, joder, que se le ellos con un cantar, con un cantar en el que falen de, de, de muchas cosas y protestan de, de muchas otras, pero no sé, a mí suena si ese toque jurista que, que tenía, no, no sé. Que se hizo en el reino de españa eh, en lo denominado reino de españa ya per finales de la, de la década de los 80 bueno perdón finales no estamos en la década de los 80 también eh, en un deseo de ser un descubrimiento tremendo eh, conocer a, a todos aquellos que que entamaren con esto del, del punk con esta cosa que, que se llamó punk ¿Eh? los que los que con ella, ya pero les británicas. Yo pues, cuando los conocí, lógicamente ya, ya era mucho, mucho después de, de, de que todo esto arrancase, de que yo conociera el punto y tal. Pero bueno, eh, que llegue que, que, hay, hay alguna falta de, ¿eh? de, de que esto sea rápido, de, de contemporaneidad, de no, pues mira, la gracia que tiene, 40 años después, eh. Estos cantarinos siguen prestando prestando la hostia. I, uh, uy, iba a pincharlo en sin decir quién era. Perdona, macetu. Eh, Charles 69. If the kids are united, they will never be defeated. Si la gente mozo está nunca nunca se dará vencido. Es mentira, pero bueno, por mucho que se suena la gente mozo y la gente viejo, podemos unirnos también. Viene la policía con, con porres, con, con pistoles, con escopetes y me cago en la ley. Psst, eh, mm, cuidadín, ojalá me confunda. Cuando llegó la Internet tuvo, tuvo una cosa muy buena, tuvo una cosa muy buena y, y llegué que ¿eh? en aquellos tiempos, los no, es que yo era mm, skinhead, ¿eh? cuando yo era skinhead, estábamos convencidos de que los ya existen también skinheads, sí, y, y que viven rapados y, y, y con una bomber, sí, coño y muchos más y, y, y joder que me puedes decir los con mis riots. Por dios, los Cogni Reyes, que, que, que titulaban un disco con, con, con un hoy enorme, un escrito en la, en la portada, me por favor, y que cantaban eso de hoy, hoy, hoy. Joder, como no tienen a ser Skins? No, pues no eran Skins, y no si y los otros, y era todo un mito. ¿eh? Eh, tampoco ya no Pungis, no penséis que llevaba crestes ni la de mi madre. No, tiene simplemente gente mozo. En el caso de los cornireyes, bien, bien mozos, de 12, 13 años y ya andaban haciendo haciendo burradas por ahí. haciendo burradas y haciendo una música prestosísima. ¿eh? Sentidla. Pero, pero había los de este de este palo que sí que sí que skinheads, ¿eh? y sí que sí que llevan rapados y, y ponían bombers y bueno de aquella no se ponía tanto la bomber, viven ¿eh? más con bueno pues con chupes vaqueros y este es historias, ¿eh? pues como por ejemplo estos los skins, que pasó? Lleen cuatro y en skins, bueno no siempre lleen skins que esos cuatro. Dios, qué subidón. Me cago en la ley. ¿Sabéis qué os digo? Que viva la revolución. ¡Ah! It. Come out of the hole, come out of the roof, I'm missing that fall There was a fight to the light to give Now you're the package, stop up the hill Open your windows Seven. Hacéis medir pal el pum británico y ¿qué esperabais? Joder, mierda, Action Pact, se llamaban estos. no sé pronunciarlo, Action Pact, London Mousers. Y con eso tenéis a voto, si no entendéis bien y si no lo entendéis también. me descansar un un joder ya que yo lo que tiene tirar para para el pun británico yo conocílo ya de, de, de viejo me de viejo tampoco ¿eh? andaría yo cerca de la treintena cuando empecé a aficionarme al, al pun británico antes era nomás el el pun esa diferencia entre el punk y el punk en ¿eh? británico vamos a ser eh, vamos a hablar bien hay que decir punk ¿eh? el punk británico y el punk y era, era lo que se hacía hacía perequí eh, aunque bueno yo era aquel momento cuando cuando empecé a aficionarme al, al, al punk ¿eh? pensaba yo también como que porque había los que decían, no, bueno, pues igual el, el punk nació en, en los Estados Unidos ¿no? nació exactamente en, en, en, el, en el británico y tal, y yo cabreaba decía, no, el punk ya británico qué coño más da ¿eh? qué coño más da cuando nació y, y, era, y era la cuenta, viste, y ahora ponese en plan ponese en plan, ¿eh? plan nacional con el punk, manda huevos Eso es lo que llega a uno este viste ja, joder, to go now, the guy. Punkies americanos, Punkies en América, estos ¿eh? es en Nueva York, y había, pero había otros que lo que y era que, que, que, que, que sí, estos eran de Nueva York, pero que, que, que, que California estaba para arriba de todo, está California para arriba de todo, no sé, estos. been flashing at night We've got this millions whisked away we have more room to play Our systems and kill the fool at night. Oh, kill, kill, kill, kill, kill, kill. Crime makes fun to free again A life's a breeze and humor's feeling right Jane Fonda on the screen today Convince the liberals it's okay So let's get tested and sweaty tonight I wanna let kill, kill, kill, kill, kill the poor Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor Again. I like something that you're feeling right If I'm not mistaken today Convicts the liberals it's okay So let's get this through ¿Qué manera de meter la patona? Yo no sé si los Ed Kennedy de California o dónde coño llegan miráis la wikipedia y sabéislo eh, lo que sí sé es que tenían un cantarín que se llamaba California perriba de todo, California Oberales, pero no era este y era el, de, el que dice eso de que hay que matar a los probes pero bueno, ya que puse a unos de Nueva York y a otros que no sé si son de California pero cantaban a California ahora voy a poner a unos de Detroit Motor City ¿eh? de, de, de, de DMC joder, que yeso que suena madre de Dios, a ver ¿eh? aquí no, esto no, ye que, ye lo que tiene esto de, de andar poniendo música ¿eh? pel, pel, pel pel, pel Youtube pel internet, que saltate, sol el de mi madre, y yo quería que sonaran los de Detroit y, y también sonando otros y esto, y la hostia, y la hostia, hostia Ahora ya se me jodió el final tan guapo que, que tenía preparado porque yo quería que dejara de, de, de sonar esa y entonces poner esto para pa transición ya al, al, al acabose porque llegué ya en, en un poco más. En un poco más. Esto ya fue una, una noche, bueno, 40.000 pifes, pero bueno, les, les pifes ya sabéis que. ...son de algo, bueno, pues... ...que va con anedonia. ¡Ay! ¡Ay! Estos últimos llenos los milfis. que luego Macetu se me enfada. Sí, Macetu conozco los milfis de sobra. Pero bueno. Y esta llamase Chisu. ¿eh? Llamase Chisu. Y la canción se llama... Y si ni sen que juntarina. En este caso no sé si tengo buena o mala pronunciación Porque no tengo ni puta idea como coño se pronuncia Ya es finlandés, joder Que ya no es que no se romance y que tampoco es germánico, joder por no ser ni ni ni ni no europeos, eh. Como coño querés que, eh, queréis que lo entienda? yksi näisen tarina kosketti kaikkia peikot De cualquier manera, pues nada, lo he dicho ya, oye, fueron dos orines de, de programa. pues más cantares esta noche, yo no sé, no voy a ser exagerado, ni voy a decir que en toda la historia danedonia sé Sí que es verdad que en toda la historia de no pienso que, que tenga habido ningún ningún programa que tuviera tanta carga musical como este. Oye, hay que reconocer que prestóme, eh Joder, esto de ¿eh? De despreocuparse un, un poquillín ¿eh? Joder Y a mí me gusta Me da la la que no veas, eh Bueno, yo lo sé, de sobra, pero Oye, descansar un eh. Y dejar que Que otra gente sea la que Sea la que cante y Joder mal, ¿verdad? Bueno, pero acabose, ¿eh? Acabose. De aquí a la semana que viene, que la semana que viene espero, espero poder dar, que, que resulta que, que tengo una historia y, bueno, pues no sé si me dará tiempo a llegar. Espero, espero que sí me dé a tiempo. Eh, de todas maneras, ella como sea, lo importante de esta noche, ¿no? Esta noche todos los saludos que tuvo que dar. El saludo más especial de todos, ¿eh? sin duda, <risa> ninguna a Macetu, que para eso, que eso tuvo aquí, tuvo tuvo animando. Eh, a todos los demás, por supuesto, también. A María, al de la puela al, al Raposo, al, a Ian a... Jan, a Ah, qué sé yo, cuánta más gente hay, pero seguro que mucha, pero claro, si no vos metís en el chat, no me entero. para de cualquier manera, teáis en el chat, no teáis en el chat, sin en directo, sin teáis en diferido, sin de puta casualidad, vos prestado esta noche musical, no vos haya prestado, bueno, pues no pasa nada. Yo el deseo tengo lo patoso, que Y que no me pillen, que no me cojan que yo tengo mucha necesidad, tenemos aquí, vale. ¿En serio os lo digo? Joder, hostia, venga. Hasta la semana que viene o hasta cuando sea. Venga, tal Por eso nunca olvidarse de nadie. Y hacerme Y más atrás, mira y verás Cómo te el poco disimulo con que todo el mundo Cambian de chaqueta, combata, cabardina chandal, pero nunca de gallumbos Y todos a una, pisándote la chepa Rampla, trinca, malversa Que explica el paso doble, la cuerga flamenca Y con ellos, ¡viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale tú lo que te dio primero! Únete a la disidencia, piensa Y que no te cojan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 estado romp un silenciodale tú lo que te dio primero un la ti sin energía piensa y que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te tejan que no te cojan que no te cojan eres un garijo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 Que no te coja no no no no no no no no